Grandes y buenos días, gusto saludarlo s a todos ustedes. Oficialmente son las 7:30 de la mañana de un día martes 26 de julio, junto a Claudio Julio Salazar. Claudio. <ríe> ¿Por qué me pone ese nombre, por favor? r m e gusta Julio? No, no, no, no.、Claro. En esta parte,、Desde、estimados parte. amigos, amigas, ustedes que están en la sintonía, mi colega Cristian Lobo va a entregar las efemérides de hoy. Por favor, Cristian. Bueno, un día como hoy nació. Eh, Ana y Joaquín,、eh, es por eso que hoy día celebramos、eh, l onomástico de n a g e de Ana y Joaquín. ¿Y tú tenías n o m á s t i c o ¿Y de dónde salió esa o idea? No sé, me, me fue, madruga a mí. Fue, fue por ponerte en aprietos solamente.、Oh, ahora ahora se me, eso, No se me ocurrió nada. Ahora, eso, efeméride、sí. en cuanto a la historia, ¿qué pasó un día como hoy, Cristian? ¿Qué pasó un día como hoy?、Si、no, de... de... no tiene, no tiene ¿Qué idea. ¿Qué、no、tiene... pasó <risas> un día el... como hoy? En el internet. El almanaque de las efemérides. ¿Qué día?、Eh, ¿qué día? Claro, ¿qué día estamos hoy día? Va, la tontera que estoy hablando. ¿Qué día, ¿Qué día estamos hoy día? eh? ¿Hoy 26 día? de julio. Saludos、Uy. para Ana, para mi mamá. Saludos a Estadio Nomástico. También para Joaquín. O s a madre, que hay cosas. Muere Jaime I, el conquistado rey de Aragón. No, me diga que un día como hoy, ¿muere ¿Sí? Jaime I? Liberia proclama su independencia. También fue hoy, o sea, igual hace un montón de años atrás, pero un día como hoy. nace antonio machado escritor español así、ah, h eso lo sabía <risa> se establece el fbi Ah, ya el fbi se estableció un Oye, día Oye, como... muere carlos guido de espano ¿eh? o、oh, argentino oh, oh, oh, oh, este carlos guido viste <risa> en p a descanse viste se crea la c i a en 1947 ¿eh? se crea l a ve que habían cosas importantes un día como hoy se lanza el satélite por e r 6 ya Se lanza también en 1971 el Apolo 15. Ya. Oye, qué cosa, hombre. Oh, sí, un día como hoy pasaron muchas cosas, por eso yo te lo preguntaba. Y una de las cosas más importantes en 1999 se celebra la primera carrera mundial nudista en una playa de Bilbao, en España. n o pasaron a todo cachete, ¿eh? Sí. s a l u d o a cachete. Aunque algunos dijeron que estuvo peca, pero. <risa> Tutilares, tutilares. Estamos, ah, no, no, el tiempo. Estamos、perdón. con el pronóstico del、estamos、tiempo. Menos con mal que yo tenía en pantalla. Siete grados de temperatura ¿Siete en el topo. ¿7 grados? Siete grados. Dirección norte, el viento. Norte. Velocidad 18 kilómetros por hora. Hora. <ríe> con rayas o ráfagas de 29 kilómetros. 29 kilómetros. 98% de nubes cubre n la provincia de Osorno. Osorno. <ríe> Probabilidades de trueno baja. Baja. Húmeda relativa del 88%. 88%%. n t o Se espera una máxima de 11 grados.、Uh, el trópico, ¿qué ¿ca? calor? Desde las 14 a、Para、las 17 maca, horas. De c h u a a c y a De las 14 a las 17 horas. Chubascos se presentarían a partir de las 18 horas en adelante. No me diga. Sí. Espere. <risa> Y、justo cuando corté la cortina te da por, te da por toser No, si esto no, no puede, no. Disculpe, si es n o v e d a no puedo evitarlo Justo miraste por el suelto Disculpe señor colectivero que se tenía el p a r l a n t e muy bien Son cosas que le v i e n e n a uno ¿Eh? Son que no te venga u n Oiga Titulares, Titu titulares Estos son los titulares para la presente edición Fuego causó serios daños en cabañas de aguas calientes. Joven resultó herido con arma blanca en Osorno. Centros de salud familiar disputan la excelencia en la provincia de Osorno. Burran que estrena grandes espacios culturales y consolida su parrilla artística. Entregan 10 millones de pesos para transporte escolar rural en San Pablo. PDI d i e o Sorno realiza charlas preventivas en la comuna de San Pablo. Para médico del hospital de San Juan de la Costa resultó herida a bala. Alrededor del 50% de la leña en establecimientos educacionales y jardines infantiles es de mala calidad, dice el concejal. Presidente regional de bomberos entregó cuenta anual. Se constituyó el GTT Iniesoprole Planta Los Lagos. PDI habría establecido cómo ocurrió robo cajero automático de l Servicentro de Ruta 5. Diputado Giega acusa irresponsabilidad empresarial tras despidos arbitrarios en Bigger. Estoy más a la vuelta de una pausa. Listen, ya estamos con ustedes veinticinco minutos faltan para que sean las ocho de la mañana publicidad subliminal ni se notó pero usted vaya y compre claro ya y compre aproveche las ofertas o y e a n t empezar s de e con el detalle、eh, ayer tuve un pequeño reemplazo ya una cosa poca d ó n ¿no? d e reemplazo de quién、eh, eh, tuve que dar las noticias generalmente las doy、eh... A las quince horas. Ya. Pasa botado, nadie se da cuenta. y a g o un a esa hora están durmiendo l h i c o s Ah, eras tú. Era... No, pero siempre lo doy a las quince horas. Pasa botado. Y esta vez me dijeron, oye,、oh, sabe que tengo un problema. ¿Puedo darlo a las cinco? Ya. Y llegué, pero el, el, cuando tú quieres que te resulte todo bien, llegas como, pero justo. Claro. Y más encima、eh, cortando el problema un poquito、ah, antes, todo se consolidó para que entre, pero sobre la hora. Justo la hora, la noticia. Y. Y no se abre internet para yo poder ver la s noticia s que tenía que leer. Ya. Y el computador se pega, se pega. Y de repente, de.、Mm, eh, siento que se prende la luz roja. Ups. p s entonces tengo que decirle ahora. Y dice: Bueno, buenas tardes, estas son las informaciones de. Y no podía acordarme en qué hora estaba. Y el computador no se había pegado. No mostraba l No mostraba, el... no mostraba la yo, nada. t r a b a a b a en el. Y fueron como dos, dos segundos fáciles. Delas. De d i l e n c i o 17. ¡Ah! No podía acordar.、Pero、porque y... estaba automatizado en 15. Pero y después abrió、eh, Internet sí, para poder no, dar noticias. Sí,、eh, no? tuve que dar una noticia que yo sabía que tenía de memoria. Ya, pero diste、ah, solamente una. No, no di las tres porque mientras abrió. Ah, ok. Me fui como un c a r r e t ó n Sí. Ah, en todo caso viene ahí, ¿eh? Viene ahí. Re de、despierto. Recurriendo, recurriendo a, a la memoria. A la memoria, así que me fui con una, una pausa. Así que, es que los que me siguen en la otra radio, tengo seguir d o e s Pocos, pero bueno, fieles. Sí, he visto varios que van a cobrar. <risa> <risa> lo siguen s allá. Ya vamos a entrar en detalles con algo que sucedió en、eh, Aguascalientes. Con daños cercanos al 70%, nos cuenta Wilson González. Ya. El 70% de su estructura resultó una cabaña que se incendió en la tarde en el sector de Aguascalientes. El siniestro、eh, se inició、no、en hora. a Eso es de 30 ahora en la ruta U485 kilómetro cuadro. Ahí es donde está Aguas Calientes. ¿eh? Ya.、Yeah. Complejo Aguas Calientes. Afectando la cabaña asignada con el número 22 del, del citado complejo turístico 74 metros cuadrados y un piso y material ligero. El inmueble se encontraba deshabitado a la hora del siniestro, luego de ser aseado y entregado por el encargado de la cabaña. No hubo lesionado y existen seguros comprometidos. Del origen nada se sabe. Del origen nada se sabe. Estamos a veintidós minutos, solo veintidós faltan para que sean las ocho de la mañana. Nuestro colaborador también, Wilson González, nos informa que un joven de veintiún años fue hallado de madrugada, herido con arma blanca en r a g u é Alto. Se trata de Alfonso Antonio Santibáñez c u i Cuy, quien fue encontrado por personal de la s u b c o m i s a r í a de r a g u é Alto en la esquina de Real c o n s t i t u n San Javier, a eso de las cuatro cincuenta cinco y horas, tras un llamado recibido en el uno t r El s tres. e joven que presentaba herida s de arma blanca en la espalda fue trasladado de urgencia al hospital base de Osorno, donde se le diagnosticó herida costal izquierda y herida punzante lumbar. Ambas, por suerte, de carácter leve. Y le contamos de inmediato que Centro de Salud Familiar disputan la excelencia en la provincia de Osorno. Sí, cuatro centros de salud familiares e fan de la provincia postulan para convertirse de aquí a fin de año en centro de excelencia en un programa lanzado por el Ministerio de Salud como respuesta a la necesidad de instalar en la gestión de los consultorios una cultura de calidad en el servicio. Se trata de los se fan de Río Negro, Purranque, Ovejería y Pampa Leire, inscritos en el programa luego de la invitación realizada en mayo pasado a 235 alcaldes, es decir, a todos los que tuvieron al menos un consultorio bajo su administración. En la ocasión se inscribieron 156 consultorios de 74 comunas de todo el país. Usted a esta hora se informa a través del 101.5 en la banda de frecuencia modulada. Ahí está ahora, como de costumbre, País Lobo Radio. u r r a n q u e estrena grandes espacios culturales y consolida su parrilla artística. Sí, sí. Estrenando envidiables espacios culturales con presentaciones de gran nivel, la municipalidad de Purranque consolida su parrilla artística y cautiva a su público local y visitantes. Tras el inicio de funcionamiento del Teatro de Purranque y la Estación de las Artes y las Ciencias en el ex bodegón de ferrocarriles, las actividades culturales no han parado y la cartelera se sigue fortaleciendo. Al cierre de las escuelas artísticas del, del municipio en la Estación de las Artes, se sumó luego la notable presentación de la Pérgola de las Flores en el restaurado teatro y este pasado fin de semana la presentación de la compañía folclórica Villauquén del Instituto Cultural del Banco del Estado que colmó los dos pisos del hermoso recinto cultural. Ent entusiasmado、eh, con el boom cultural, el alcalde de Purranque, César Negrón, Ya llamó a la ciudadanía a inscribirse y formar una compañía de teatro y danza comunal, en la lógica de seguir potenciando las capacidades, talentos y destreza de los propios habitantes purranquinos, aprovechando estos espacios que por su diseño y calidad han sorprendido a la comunidad local. Continuamos, estamos a solo 19 minutos d e las 8 de la mañana. Entregan 10 millones de pesos para transporte escolar rural en San Pablo. Sí, alumnos de los sectores rurales de la comuna de San Pablo se verán beneficiados con la entrega por parte de la Dirección Provincial de Educación de 10 millones de pesos para pagar el transporte escolar del sector rural de la comuna. La postulación e iniciativa fue realizada por el Departamento de Educación Municipal y diversos sostenedores que postularon a estos recursos. Al transporte rural en la provincia de Osorno. El convenio se suscribe en el marco del programa denominado Apoyo a los Sistemas de Transporte Rural, suscrito recientemente en Osorno, donde participó el gobernador Rodrigo Caguac, el director provincial de Educación Gabriel Iturra, los alcaldes de San p a b l o Mar Alvarado y de Puerto Octay, Carlos Mancilla, y además el jefe del Departamento de Educación Municipal de San p a b l o Raúl Julián. Don Raúl Julián fue mi profesor. Quería mandarle un saludo. Don Raúl Julián, ¿qué clase te hizo? Inglés técnico. Y el、uh -huh. director provincial de educación mencionaste a Gabriel Iturra, ¿verdad? ¿Qué hizo clase Fue mi profesor.、Ah, intimidante profesor. Yo también sé que decir íntimo. No, intimidante. Intimidante. Era, era? Estaba en primero medio, un tipo. e r a cierto que golpeaba a su alumno?、Ah. No, a mí nunca me sacó la cresta, pero. ¡Oiga!、Oh, yeah. No. no nunca golpeó a ningún compañero pero, pero, vi, pero que... un carácter muy fuerte muy muy intimidante como como te señalaba Hizo son...、mm. mm. 18 para que sean las 8 me hizo historia te dejó marcado no porque te hizo historia marcó la historia、ah, y ahora te voy a contar y a todos ustedes que están en、contarle. la sintonía p e d e í o Sorno realiza charlas preventivas en la comuna de San Pablo. Sí, luego de una serie de robos en el sector rural de la comuna de San Pablo, los índices de inseguridad ciudadana habrían aumentado entre los vecinos, motivo por el cual la concejal de la comuna Emilia Álvarez, junto a funcionarios de la b r i g a d a investigadora de robos de la Pedeído Sorno, realizaron una charla preventiva a una cincuenta de vecinos del sector de Quilén La Poza. Iniciativa、yeah. que se llevó a cabo en la escuela del sector, como lo confirmó el inspector Marcelo Ladino. Usted es muy famoso por ahí con el q i l e n y la posa, wey. Sí, pero claro. Pero sí, no, sí, es verdad. Las charlas tienen como objetivo el delito de robo, sin embargo, en ellas también se tratan otros ilícitos. El oficial de la PAI manifestó, además, que una alternativa para conocer los lugares y horas donde se realizan las próximas charlas es llamando al fono 134 y pidiendo hacer contacto con la Brigada Investigadora de Robos. Famoso porque antes, cuando me dedicaba a la v i g i a t o iba mucho. <risa> Estamos a 16 minutos de las 8 de la mañana. ¿Qué tiene con los f o n o s Se、eh, saca, los mira. Estaba en el mundo al revés, tenía la L en el audio. ¿Qué? Ah, ya. Es que a mí, y, mí p... me da, soy maniático. La L, los, por si acaso usted no sabe, los d i f o n t o s de una marquita, una L y una R. La L es de left, es izquierda, y la R de right, que es derecha. Por si acaso. Es para que le hable por el lado correcto. A ver, espera. ¿Ahora cómo me escuchas? ¿Viste que me escuchas? Oye, te escucho mejor. <risa> Hasta bien modulado. Hasta bien modulado. Oye, ¿vamos a continuar? No, escucho muy fuerte allí. <risa> Más fuerte que el orgullo. Oye, paramédico del hospital de San Juan de la Costa resultó herida a bala. Cuéntame un poco de esto, por sí, favor. Si esto es un misterio y lo decir Primero l o voy a contar y después le voy a contar lo otro día. Mire,、fue? en hora de, de la mañana se conoció que una paramédica del hospital de San Juan de la Costa ¿Ya? había sufrido una herida de bala, debiendo、ah. s e trasladada de urgencia hasta el hospital Vaso Ozón. Según las primeras informaciones recibía en este medio, la paramédica Mónica Bobadilla habría sido trasladada hasta el hospital de la comuna por su marido, cuando al parecer, al bajar del móvil, se percutó un tiro de su arma personal que llevaba al interior de su cartera, hiriendo con ella una de sus piernas. ¿Y para qué va a armar? <risas> es que ahí pues, me pierdo. En hora de la tarde, este lunes, fue ingresada a pabellón en el hospital Base de Osorno, donde se habría establecido su herida como de gravedad sin r e g o b i t a l Ya, afortunadamente. Aquí vamos a riesgo de demanda. Claro. ¿Por qué? Porque no logramos la versión oficial de los hechos. Fuimos juntando todos los pedacitos. Y cuando, cuando llegamos a la fuente misma, que es el hospital, decimos: ¿sabe s qué? Tenemos. Tenemos una paramédico supuestamente de Iguería, que se llama Mónica Bobadilla. Con ese nombre no la pillaron en el hospital. Ya.、Yeah. Pero ¿sabes por qué? Usted dice, y, y entonces, entonces no era. Yo también empecé a dudar, pero lo simpático es que mi fuente me dijo que él estaba ahí cuando llegó la paramédico de herida y le habría relatado, y él escuchó、eh, cómo le relató los hechos a Carabinero y le dijo, mira, ¿sabe qué? Se me disparó el arma y me pegó un tiro en la pierna. Ya.、Yeah. Porque obviamente cuando hay un tiro alguien dice, bueno. Como, ¿quién te pegó el tiro? No? Dices, no, se,、claro. se, se disparó el arma que llevaba en el bolso.、Y、me dice, yo, yo estaba ahí, a, a metros, ahí, cerca. Entonces, que no se e n c u e n t r a después en el hospital, es como curioso, por decirlo de alguna forma. Entonces, nosotros llamamos al hospital y dicen, no, quizás no tenemos n a d i e ingresado como Mónica b o g a d i a Y estarán ocultando información, ¿no? s i e n d o que es funcionaria de, de. Claro, ahora tú dices, como puede ser otro nombre,、si、efectivamente buscamos, pero coincidentemente el nombre que nos mandan a San Juan de la. De la costa coincide con lo que nosotros tenemos en registro: que hay un aparamédico que trabaja en San Juan de la Costa, que es Mónica Bobadilla. Era con mucha coincidencia que sea、claro. otra Mónica Bobadilla, o que la persona ya lo confunde. ¿Y ahora por qué armada? ¿Por qué armada? Ahí desconozco lo también. O sea, me, me llamó e la atención. Es más, la primera información que nos llega a nosotros, nos llaman y nos dicen: hay una persona herida con, por un disparo de un rifle. Ya. Así que acotamos, nos dijeron, no, que se、si、y o Escuchamos la versión de ella que traía en el bolso, obviamente no hay un rifle en el bolso. Bueno,、claro. a menos que sea pedazo de bolso, pero está bien que las carteras femeninas tengan espacio, pero no es、no、así. Ahora, estimado señor, usted que está en la sintonía, si su señora tiene un arma, desarme a su señora. <risa> no, pero es que aquí tiene que. Oye, disculpa antes de que te haga la música. Si tú tienes un arma,、eh, tendrá que tener el tiro pasado. bueno un、si、seguro pistola, un que s seguro. seguro entonces no, no, sé. No, sé、claro. no sé si es que así pasó、eh... en, todo caso, en todo caso independiente de, de cómo hayan sido los los hechos accidente o no la sacó barata si、sí, la, la sacó en promoción、sí. estamos a 13 s o l o 13 minutos de las 8 de la mañana <risa> la peor que yo, a ver <risa> ¿A hora es esto、ah, es, que, es que cambió cambió Si el río suena es porque piedras trae, ¿cierto?、Sí. Alrededor del 50% de la leña en establecimientos educacionales y jardines infantiles es de mala calidad. Ahora, yo quiero aclarar que para la gente que ve en internet, vio muchos puntitos entre medio de la frase que acaba de leer Claudio. Sí. Y eso es porque es un poco más larga. Entonces, los puntitos significan que recortamos un poquito ahí para pa poder a hacer entrar en el, en el sitio. En el titular. Sí, así, bueno, como lo dice Claudio, alrededor del 50% de la leña en establecimientos educacionales y jardines infantiles es de, ma, de mala calidad. Así lo señaló el concejal Carlos Vargas Vidal, una vez conocidos los informes de parte de los directores. Quienes fueron designados como inspectores técnicos en la recepción de la leña en sus respectivos establecimientos. Ya. Me preocupa, agrega el edil, la poca、claro. rigurosidad. ¿Es para preocuparse? <risa> en todo el proceso de compra de leña, elemento vital de calefacción en muchos de nuestros establecimientos educacionales, que ha dejado a unos con buena calidad de leña y a otras no tanto. Recalcó, por otro lado, que esto no puede ser como es posible que algunos vayan a tener buena calefacción y otros van a estar con muchas dificultades para lograrlo. Los estudiantes de cada uno de los establecimientos de la comuna son como nuestros hijos y que hace un buen padre, una buena madre, a todos se les da por igual. Sin embargo, en este caso no ocurre así y lo lamento de verdad, pero esto no puede volver a ocurrir. Esto lo dijo. El concejal Vargas Vidal. Para usted que va rumbo al trabajo, le cuento que estamos a diez minutos a n t e las ocho de la mañana. Presidente regional de Bomberos entregó cuenta anual. Así es, nuestro buen amigo, buena persona, buen ser humano, David Muñoz nos entrega esta información. Nos cuenta que un llamado al fortalecimiento de la. Capacitación y lograr el cumplimiento de las normas para el desarrollo profesional e integral de los bomberos realizó Alberto Vázquez Gómez, presidente del Consejo Regional de los Cuerpos de Bomberos de la Región de los Lagos, al rendir la cuenta pública de la gestión administrativa, financiera y operativa del año 2010 en dicha organización en la zona. El personero, de acuerdo con los estatutos institucionales y la Junta Nacional de Bomberos, convocó el sábado 23 de julio en Puerto Montt a una asamblea plenaria a la que asistieron los superintendentes y comandantes de los bomberos de las provincias de Osorno, Chanquihue, Chiloé y Palena para escuchar el balance del trabajo desarrollado el año pasado en los salones del Hotel Diego de l m a g r o Suele mencionar que el informe completo que nos llega, que es bastante extenso, que nos da para este espacio lamentablemente, usted lo puede encontrar en www.paíslobo.cl, además de algunas imágenes que nos envió David Muñoz con respecto a este balance anual de los bomberos a nivel regional. Y ahora le cuento que se constituyó GTT Ineasoprole, Planta Los Lagos. ¿A qué se refiere con GTT? Bueno, Luis Opaso nos cuenta que en una ceremonia que contó con la presencia de los nuevos socios del recién formado GTT Ineasoprole, todos ellos productores de leche, proveedores de la Planta Los Lagos de Soprole, además de representantes de esta industria y del Instituto de Investigación Agropecuarias i n e a Se dio inicio a la actividad de este nuevo grupo,、yeah. que tiene como objetivo mejorar la productividad, rentabilidad y sustentabilidad del negocio、mm -hmm. lechero de los predios involucrados en este convenio, siendo ellos, a su vez, difusores de buenas prácticas y tecnologías al medio regional、uh -huh. y nacional. Entonces, a esta reunión constituyente asistieron Jocelyn Ruiz, Víctor Villarruel, de c h i l e c t r a j a c q u e l i n Fuente, de Agrícola c u t r a l h u e Ah. Clean Bailes, Juan Carlos g r e s Andrea Fuentes, Carolina v i l l a r u e l Nelson Brandt, Gonzalo Saudi y Jan Scrots. También participaron Cristina de la Paz, jefe del Departamento Agropecuario de los Lagos de Soprole, Juan Pablo Soto, médico veterinario del mismo departamento, y Mario Gulf, jefe de la unidad de estudios agrícolas de Soprole. Ah, ya, ok. Ahora、todo? me quedó todo claro. Ahora entiendo. Ahora entiendo. Es para mejor. Claro, sí. Es para mejor. Con esto ya se soluciona una cantidad de problemas no menor. Ocho minutos. <ríe> ocho minutos no se van las, <ríe> de las ocho de la mañana. Ahora le cuento, pues. s s a b e s qué?、Cuento. PDI habría establecido cómo ocurrió robo a cajero automático de Servicentro en la ruta 5, la estación de servicio denominada Transfund. Claro. Hay que decir que lo determinaron a las horas después, pero no lo habían hecho público. Nosotros fuimos a preguntar cómo pasaron los hechos. Por su obvio. Por su obvio. Y se lo vamos a contar. Aquí va el cuento. Ok, prepárese. Han pasado ya varios días desde el robo al cajero automático. Varios días ya. Ubicado al interior del Servicio Centro c o p e c en la Ruta 5 Sur de la Comuna de San Pablo. Sí, para allá quedó. Sí, Sin que por el momento se tenga conocimiento público de posibles detenidos por esta acción delictual. Sin embargo, lo sucedido a eso de las 3.30 de la madrugada del 19 de julio ya estaría establecido por la Brigada Investigadora de Rodos de la p d i quienes habrían determinado que la acción delictual comenzó a gestarse el día anterior a eso de las 18 horas en la ciudad de Temuco, donde una camioneta n i s s a n de 21, doble cabina, tracción simple, fue robada y con la cual los delincuentes se trasladaron h a s t a o s o r n o presumiblemente acompañados de,、so、de un segundo móvil. Ya en el Service n t r o Copec, los delincuentes, utilizando una especie de gancho amarrado con un cable de metálico a la parte posterior de la camioneta, abrieron la primera puerta del cajero de un jalón, acción que repitieron con la tapa de la gaveta que contenía en el dinero. Todo esto ante la mirada sorprendida, increíble y temerosa de los trabajadores del s e r v i Centro. El hecho. No quedó registrado en las cámaras de seguridad, ya que éstas no estaban disponibles en el ángulo donde ocurrieron los hechos, situación que ya habría sido rectificada al día de hoy. Los cuatro sujetos, con el dinero del cajero automático del Santander, huyeron en la camioneta por un camino secundario que llega hasta el predio de la familia Frolich, donde en una de las entradas dejaron abandonada la camioneta, huyendo en dirección norte en un segundo móvil. g r a v i n e r o s alertado del hecho, llegó al lugar. Igualmente, uno de los carros policiales llegó hasta el puente Putabla, don, distante algunos kilómetros al norte del atraco, y donde las ruedas del móvil policial resultaron dañadas, producto de un centenar de los denominados Miguelitos que fueron esparcidos por los delincuentes justamente con ese propósito. Si bien Carabineros estableció el denominado operativo Candado, los delincuentes lograron evadir el cordón policial, lo que establece su pericia y experiencia. Además de haber planeado con anterioridad tanto el acto delictual como el escape, lo que establecería un modo superandi propio de banda experimentada que tienen asiento en la novena región. El modo en que atacaron al cajero automático inaugura esta modalidad en la región y las autoridades, Claudio, esperan que sea debut y despedida de este tipo de delito. Ok, ahí estaban los detalles. Ahora me quedan muchos eh, datos. Eh... Inconcluso, eso sí. Más bien, no lo que entrega la PDI, sino que de repente tú te vas formulando algunas preguntas. Porque de hecho, venían como, co tenían como todo analizado, todo estudiado. a ¿eh? Así es. Entonces,、eh, seguramente ya habían, se habían dado cuenta o se habían percatado que las cámaras no, no estaban、eh, en la dirección que debieran haber estado. Lo otro, ¿cómo, ¿cómo manejan ellos el antecedente de cuando el cajero dispone de, de una mayor cantidad de dinero? Hay que mencionar que, bueno, aparte de la investigación, no lo mencionábamos porque es una variable difícil de, de comprobar.、Eh, lo consultamos y no hay nada que diga que habían 40 millones de pesos dentro. Ya.、Yeah. ¿Ah? Porque es una materia que maneja eh, Transbank, eh, El Santander y Proseguro. Ya. Por lo tanto,、eh, se habló de 40 millones de pesos porque es lo que contenía el. O sea, lo que contiene el cajero en su mejor momento. Claro. ¿Ya? Pero el, din el dinero efectivo que hubiese adentro, solamente lo saben estos tres entes. ¿Ya?、Eh, ahora, lo que tú mencionas, obviamente, da, da para entender y lo se menciona que、eh, son bandas organizadas que hacen un estudio anterior.、Eh, esto se compara, nosotros lo consultamos con el robo que sufrió el Big, ¿te acuerdas? Que también llegaron desde Temuco y consultamos si tenían antecedentes de. De que fuera la misma banda. Ahora, ¿no? ahora ¿eh? disculpa, c r i s te i a n t interrumpo, pero cuando se hizo el, el alunizaje errado ahí en el Servipac, también entiendo que eran de Temuco, ¿no? Cuando sacaron un, un, como un mesón de a t e n c i ó n al cliente y no, no, no un cajero, ¿se equivocaron? Y eran de Temuco también, según entiendo. Sí, bueno, hay un. No, hace, un hace años atrás se hizo una modalidad. Eh, donde tú podías sacar casas en, en regiones、eh, y estaba especialmente diseñado para gente de campamento muy mal en, en que estaba en la región metropolitana y de ahí llegó a una población específica mucha gente de santiago lamentablemente n número menor、eh, entre todos los que llegaron、eh, habrían llegado tres bandas organizadas de este tipo y que、eh, están atacando hacia el sur ya y de ahí la pericia acá han, las、eh, inteligencias de ambas policías no han determinado la presencia de m a n d a o r g a n i z a d a a este nivel, el, o s o n o pero sí las policías y la justicia han determinado que sí existen en Temuco y que serían, por eso es que se trasladan para acá. Ahora lo simpático que dices tú es que la gente asume que esto es como improvisado, que se les terció como se dice. Pero la verdad, ya se ha podido determinar que estos chicos hacen un estudio. Un estudio de... porque para conocer、eh, rutas alternativas por donde escapar, Mi... y, y de hecho, con, con lo que tú acabas de detallar, queda claro que ya tenían conocimiento de, de otra cosa. Ahora、rutas. hay un hecho que es puntual, ellos、eh, se presume, lo más obvio, es que ellos tenían un segundo móvil y también、eh, el, ese segundo móvil fue abriendo cancha porque traían un vehículo robado. ya Por lo tanto, lo más. Presumible es que haya venido este, el s t e e vehículo que no era robado, venía viendo los controles de carabineros. Claro, si habían controles policiales y tal. Y yo creo que también ellos se dieron cuenta que, mira la inteligencia, que los primeros o los más posibles en llegar eran los carabineros de San Pablo. Por lo tanto, vienen a tomar el puente Putabla y ahí donde regaron justamente、M、los, los, Miguelito. los Miguelitos. Porque ellos pensaban que los primeros que iban a llegar eran del lado norte. Entonces colocaron allá. Y. Y escapan por el, el, digamos, por el otro sector, por un el camino secundario. Nos decían que hay varias entradas en el campo de la familia Frolis, que no tienen,、eh, no tienen ninguna tranca, nada. Entonces se pueden meter varios metros y hacer el cambalache de vehículo. s Y eso les dio tiempo importante, ¿te fijas? Entonces, ahí hay un manejo de inteligencia interesante, ¿te fijas? Los tipos no son tan torrones así, ¿no? Son、bueno, organizados. Bastante organizados. Ok. Vamos a hacer un breve paréntesis publicitario y ya estamos de vuelta con más informaciones. Ya sigue País e Lobo Radio. Informaciones a estilo propio. Ok, estamos de regreso ya. Son las ocho de la mañana, cinco minutos. Andábamos abajo en el primer piso. ¿eh? ¿Quién pasó a hacer pitanza en el timbre? No sé. Fuimos no, a ver un ratito. ¿Lo s g o l p e a s muy volvimos? Claro. <risa> <risa> estamos. Un tanto violento el día de hoy. Ocho de la mañana, cinco minutos. ¿Qué tiene usted por allá? No, nos estaba ayudando porque nos andamos tan perdidos. Wilson González, un saludo para él que nos está escuchando a la distancia. s a l u d o a Wilson. Nos cuenta un poquito más de lo que teníamos ayer del, del, del, del tema de esta mujer que se disparó.、Pues、dice,、ya. funcionaria de la salud de la comunidad de San Juan de la Costa, a u t o r i d a con arma de fuego. Dice, se trata de Mónica Beatriz Bobadilla, b b o a de i l l a d c u años, r e seis n t a a y domiciliada en San Juan de la Costa, auxiliar paramédico del hospital del mismo sector, que fue ingresada. Ayer a eso a las 10, de las 10-26 horas, a urgencia del hospital, va ser un sorno, tras ser aceptada por un disparo de arma de fuego. La mujer relató a Carabinero que, era de dinero, que en la mañana de ayer, tras ser llevada por su esposo a su trabajo y me i n trabajaba s del vehículo, pasó a traer con su cartera un rifle. Ahí estaba, m i r e a、ah, Marca Alfa, especial calibre 22, que estaba al interior del vehículo, momento en el cual este se disparó accidentalmente, hiriéndola en el glúteo izquierdo. Mmm. O sea, poder sentar por un rato. Luego de ello,、ah, la funcionaria de s a l U d fue trasladada en ambulancia en el hospital de Osorno, donde fue atendida por el médico de turno, quien diagnosticó herida lumbosácea transfixiante. Ah, mía, no, ¿vale? Una lumbosácea transfixiante. <risa> <Transficiante. risa> con arma de fuego de carácter leve.、Uy. El arma, según creenero, se encuentra inscrita en nombre del cónyuge de la afectada y con documentación a h、ah, ya, por eso andaba allí en el móvil de. La el, vamos a actualizar esposo, ¿no? con, eh, con la información. Deme un una, segundito. Una lumbosácea, no menor. Ahora va a tener que sentarse sí, así como de ladito. De ladito, y, y, y, y complicado. Claro. Oye, yo estuve. ¿Lumbo sácea? No, no, pero yo estuve e n t e s a d o desde. Desde el cuello hasta. No, no, no, no desde el t o b i l l o Ya. No el t o b i l l o en sí. Desde, el, desde arriba del t o b i l l o Ya. Hasta llegar a la cadera.、Uh, pero sin la cadera, ¿me entiendes? Eso fue o... cuando cagó a penna. Sí, cuando se rompió la rodilla. y ¿Ya? Los ligamentos cruzados y todo. Ahí quedó un muñón. Y tuve que hacer eso. Y le digo, le cuento algo que no sé si contarlo, pero ya, ya partía. Ya, cuéntelo.、Eh, es muy difícil ir al baño a hacer sus necesidades con la pierna estirada. Oh, Me imagino.、Eh, es que no, no, no puedes.、Eh, ¿ah? si anda, mira, si un día jugando, si, escuché este, el tonto este. Vos, mire, estira una pierna al frente, piensa que está enlesada. No, pero tú la, la levantabas a, La tenía Oh,、estirada. era peor. l e v a n t a r l a era peor. Ah, ya, o sea, abajo. Porque b uno e sin quererlo. Con, ta da... con talón en el suelo. Claro, pero uno sin s a b e r Estira la pierna así y siga haciendo lo que tiene que hacer. Se va a sentir incómodo. Es más, en la, en, en la casa de mi madre,、eh, es típico estas casas s o c o v e s a <risa> El espacio entre la taza y la pared es pequeño.、Si、no te da para estirar la pierna. ¿Dónde tengo la de la señora esta? Pedí. Estamos actualizando, eso es lo que estoy haciendo, la página web con la información que nos llegó. Ya. Desde. Se me perdió la señora que se pegó un tiro. Oiga, a ¿Ah? Me entregaron un aporte para lo que usted decía. ¿Sí? Sí. Hay que entrar a sacrificar la tina n o m e dijeron. No, yo no, no. ¿Sabes lo complicado que era? No. O sea, sí. No, pero es que no es, no es un tema de posibilidad.、Bueno, e cuando te falta espacio, sí, pero yo colocaba la pierna, en ese... la juventud me ayudaba. Ya. La puerta me quedaba. A un ángulo, no sé, de, de, de 30 grados. Y, ya. y, y tenía, podía sacar la pata para afuera. q u e también era. Tenía que ir cuando no vaya nadie. Porque si estaba en el pasillo y me había con la pata afuera, era. Claro. Y tenía que ser como cortito y apretadito en la iba al baño para que. No, era complicado. Pero era el hecho de tener la pierna estirada. Porque en el baño de mi mamá, de perdón, de mi abuelita, a mí me daba para estirar la, la pierna.、Ya. Pero la pierna estirada es muy complicado para hacer. Te voy a decir, señores. Es muy complicado para hacer fuerza. Es muy muy desagradable. La verdad, que, que son detalles. Y lo otro es bañarte.、Uh. Bañarte es otro tema. ¿De allí que quedaste moreno, entonces? ¿De ahí que quieres morir? Si no la、eh, cubrió. Varios, varios métodos utilicé. Uno. ¿Cómo e b a、eh, Era sacar la pierna para afuera, colocarla en algo. Sacar la vuelta. O sea, por la cortina. Ya. Por la cortina.、Ah, ya. Pero es que yo era joven y podía mantenerla en un ángulo superior. Tenía que ser superior a, a los n o sea,、no、para, para que, para que, que, que el agua, agua no se me. Para que no te vas a q u e d a en pendiente. No, era artístico bonito. ¿te、claro. te fijas? O sea, era a e así como los bailarines. Ah, ¿sí? ya. Para arriba. En ese tiempo era, yo tenía la ocasión 180. Entonces no, me, no era complicado levantar la p i e r n a Lo complicado,、ah, claro. el miedo. e r a refalarme. Esa, esa elongación te la, te la permitió el haber practicado ballet y todo eso. Claro. Para, el, el el, haber bailado con t u t u el lago de los cisnes y todo lo demás. Justo en ese tiempo con、eh, Jean-Claude Brandam. <risa> e Poca <risa> gente sabe que la elongación que tiene Jean-Claude Brandam era porque era bailarín de ballet. Claro.、Y、esa era la, la, la gracia. Bueno, pero a, a mí me servía eso y no tenía problema. Pero me daba un pánico que no lo quería hacer porque a medida que me enjabonaba. Se iba refa、eh, colocando refaloso s el piso y yo tenía un solo pie、pero、abajo.、No. Entonces había que colocar algo. Era un show. Entonces optamos por、eh, embolsarme. Ya.、Eh, colocaban todo. Bolsa con winch ahí en apretado, pero tiene que ser rápido porque estaba tan apretado p o r que no e n c h e agua. No. Era horrible. Duré 20, 20 días con el, con el yeso. ¿Y después? ¿Te sacaste tú el yeso o fuiste a.? No, fui donde a, un, a, un, a un amigo para que me saque el yeso, porque estaba realmente aburrido. Ya.、Yeah. Y, y para mi mala suerte,、eh, descubrimos que la primera. El primer diagnóstico del doctor estaba equivocado. o s e a Era la otra pierna, no. Era. O sea, si bien yo me había cortado los ligamentos, cru,、eh, me había producido lesiones, tenía ligamentos cruzados cortados, pero aparte,、eh, no se habían percatado de que.、Eh, Los huesos de la tibia y e l peroné habían chocado contra la rota y le habían partido.、Uh. Entonces,、eh, incluso me acuerdo que cuando llego al, al médico, no me acuerdo el nombre del médico, sí, lo pasó hace mucho tiempo, ¿no? que yo、eh, llego y me dice: Te sacaste el yeso. Yo, bueno, igual, faltaba pocos días, que sí. Yo、yeah. Y le digo: ¿Sabes qué? Piso y. Me, pin, me duele como si me colocaran una aguja entre medio lo, Me duele mucho, la verdad, que no puedo pisar.、Oh, me dijo, ¡ay, qué cobarde eres! Tú que tienes tantos pergaminos aquí, que, eres, que te quieres tan fuerte, quieres cara de teta, qué sé yo. No dices que haces clase,、sí. e s Los valientes. Empezó como a t o n t e r í a l pero es que realmente me duele. Me cuesta mucho pisar.、Una、no, que esto queda débil. Empezó、Nova. una teoría. Una patada al tiro al doctor Nova. <ríe> Finalmente volvió a mirar la radiografía. Y ahí se da cuenta y me dice: ¿Sabes que hay algo que no habíamos visto al principio? Y vamos a hacer observación de nuevo. Y ahí se dan cuenta que me había partido la rótula.、Uh, ¿Alguien me, me aporta ahí? Sí,、eh, que, que una amiga de la persona que me llamó ¿Qué? dijo que de ahí había quedado con problemas para pisar. 8 de la mañana, 12 minutos después de esta historia, de esta, de esta fábula. Es, es verdad. Después de es, esta fábula, es verdad que es muy complicado pisar. Y, pero lo bueno de, de las complicaciones. Historias animadas de ayer bien, y hoy presentes. Lo bueno de eso, <risa> en mi defensa, es que uno、eh, debe buscar alternativas. Y eso lo hace más e n t r e t a n Sí, es cierto. <risa> Tiene que buscarle. Oye,、de、ahí el... le tengo otra terrible cuando, cuando finalmente tuvieron que operarme. Le, esa sí que le cuento. ¿Es buena esa? Es de dolor así. ¡Uh! ¿Sí? <risa> no sé si es bueno contarla Porque No, pero si no doy nombre Y o creo que pasa Ya Es que la operación era muy cara Ya Era muy cara la operación Para sacarme el hueso Que había quedado incrustado en, Entre medio、uh, y, no、era, su, y, no, y yo no tenía p l a t a Ya Entonces un doctor amigo Al que le dio mucho Lo quiero mucho Me dijo O sea, lo más caro que no es la operación Sin la hospitalización Y todo el tema Lo, lo agregado era El, el 90% de todo el valor Claro y me dice te lo atreves a hacer ambulatorio yo le dije s í ya、uh -huh. y salía pero una décima ya m e d i j o、eh, es que hay un hay una alternativa que es cuando tú por ejemplo te, te clavas algo te fijas te enganchas con un cable te fijas y te q u e d a como en,、yeah. no encarnado pero no no se puede sacar jalando hay que abrir entonces hay una alternativa y e s a es como una cosa menor、y、me d i c e y a tú tienes que venir caminando y me ha t o c a o q u e l o tienes que ir caminando que se yo Y、eh, vamos a hacerlo así. Un,、eh, así como cuando uno va a la Isapre, así. Claro. Claro, la consulta ahí, y lo vamos a sacar al tiro, vamos a decir que lo vamos a hacer pasar así. Así que, ya, p、pues, u llegó, me prepararon, llegó la enfermera, y vio que no había nada incrustado. Me dijo, ¿y cuándo pasó esto? No, e d i j e yo hace rato, pero se sanó tan bien que no tengo ni cicatriz. Ya, pues, no c o e lo que dice la música, así que estaba entrando en e t r i s Y él, y ya, limpiaron la zona. Y con duda, el doctor dijo: A ver, a ver. Y todavía me colocaron la inyección de la anestesia. Ya. Y en eso vine e como alguien. Entonces, ¿para que, para que no hayan más testigos de que no había ningún hoyo ahí. Ya. El doctor llegó con el b i s t u r i l l o ¡Oh! ¡Oh! Sin que haya hecho efecto la anestesia. ¡Oh! oh ¡Qué fuerte, eh! Y se, oye, se abre así la carne. e Y se abre la carne. Oye, espectacular. Como se abre así y se ve la grasita para adentro así. Y llega y dice, ah, acá está, acá está. Y lo toma así.、Ah, ¿Te duele? Sí. ¿O、oh, esa inyección?、Uh. ¡Oh! ¡Oh! ¡Te duele? Sí. Y era así como sacar la muela, porque resulta que, como había pasado esos veintitantos días, Ya... se había.、Eh, el, el parte de la rótula que se había roto se había metido entre medio de los músculos. Ya. Y se había como. no sé si la palabra está correcta, pero como se ve como encarnado. Ya. Entonces tuvieron que hacer como cuando s sacan la muela, así. Ah, enfermera,、oh. asoquete la pierna, asoquete、ah, ah. d e la camilla para que no se mueva la pierna ah, ah, ah.、Uh. <ríe> y sale más arriba. Así、bueno. como, como una moneda de. Doctor House, una alpargata al lado de、como、lo que viste. 500 pesos. No,、ya. eso es como, como un. Es que no es grande, no sé, una moneda de 100, pero doble. Digamos. Ya, así, así salió. Y de ahí a coser. Costura de saco, ¿no? Ya. Listo, campeón, para la casa. Uh. Tómate un antivíor y una c o s Listo, y con cuidado y no doblen la pierna. Oye, y... y me bajé y me fuimos. Ya. Terminó la historia ahí, ¿cierto? Sí, Eso fue todo.、Ya. Historias animadas de ayer y hoy presentaron las historias y vivencias de un lobo herido. Ya. Continuará esta historia. c o n t i n u a r Y ya tendremos un próximo capítulo. Ocho de la mañana, dieciséis minutos. Vamos a continuar en lo que nos convoca cada día, las sí, informaciones. Es que me, me falta un poquito, o No, es que tengo otra información acá. Ah, que... ya, pues d i l e nomás. Es que me faltaba la, del, la denuncia de. ¿La puedes decir tú si quieres? Pues la denuncia del diputado. Sí, esa es la que tengo acá. Ya,、dale. Ok. ¡No! Vamos con informaciones, ocho de la mañana, diecisiete minutos. Diputado Ojeda acusa irresponsabilidad empresarial tras despidos arbitrarios en b i g u i e r Le contamos detalles a continuación, como siempre. El micrófono, cuando q u i e r a n me la siento. Ah, no, es que yo pensé que todavía estaba. Estoy listo, me salvé justo.、Ya. Más de trescientos despidos arbitrarios en la empresa Vigir que no se ajustan a las disposiciones legales se suman a los altos índices de s a n t í a en Osorno.、Uh. Señaló el diputado Sonino Sergio Giada, quien fustigó ya, el comportamiento、eh. ah, de la eso empresa. a c ó e s o e s Como una evidente irresponsabilidad empresarial al incurrir en despidos ilegales, prescindiendo inclusive de los servicios de l a mujer que goza del fuero maternal. Ah, está mal pelado. Ahí, El chancho, ahí la embarraron.、Cabrón. Ahí la e m b a r r a r o Lo t r o puede ser por.、Eh, por ¿Cómo por se llama? Por necesidad de la empresa, pero la, la señora con, con la g u a m a Ahí, no, ahí nos condoreamos. Esa ¿eh? es irregularidad. Ojeda se reunió con dirigentes del BIGER para entregar su irrestricto apoyo y orientación frente a estos arbitrarios despidos que afectan directamente a los trabajadores, pero indirectamente a sus grupos familiares. El parlamentario, junto con empatizar con la adversa situación por la que atraviesan los empleados desvinculados de la empresa, s i n lo que intervendrá en la Cámara para reiterar su denuncia ante estas arbitrariedades, con la finalidad de salvaguardar la estabilidad laboral de los trabajadores. El diputado enfatizó que se está utilizando malamente la modalidad del part-time. Al despedir al empleado para ofrecerle una jornada con menos horas de trabajo y con bajas remuneraciones. Ojeda ha c o n c l u i d o que hasta el momento la empresa ha despedido a más de mil trabajadores desde que el retail a d q u i r i d o、eh, los Vickers fueron adquiridos por otra empresa de supermercado. o y s a b e s qué? Yo estoy, me... estoy, disculpa, estoy con el diputado Ojeda en el, en el análisis que hace que se está utilizando malamente la modalidad part-time. Estoy, estoy con esa opinión. Sí, lo que pasa es que aquí hay, por un tema de rentabilidad, muchos jefes y muchos de los que nosotros conocemos como jefes、ya. hacen las ganancias de las empresas, incluyendo las de telecomunicaciones, bajando costos y no aumentando ganancias. Es que ese es el tema, lamentablemente. ¿Ah? Entonces empiezan a disminuir y se mire cómo nos ha ido, bajamos los costos. Bueno, parte de la gracia es esa, me m i n i s t a r los bienes, pero lo otro hacerlo con algún grado de juicio. ¿Sabe por qué? Porque a mí me sorprendió que el día de ayer yo me enteraba. De que e s t á n despidiendo gente y en la tarde, en una conversación coloquial, nada que ver,、eh, una persona me dice, hoy、eh, en la tarde ya no cuenta conmigo porque、eh, entro a trabajar al Bigger. Entonces,、eh, sí, sí, efectivamente, la modalidad part-time.、Eh, Han q u e a d o cupos、eh, en el Bigger, no especificó dónde,、eh, no tengo segredo o confianza. Me、dijo, pero, me,、eh, pero le pregunté, pues c o chento. Le pregunté, pero ¿y, por, ¿y a qué hora? No me dijo, en la tarde, es part-time. t r a b a j o hasta como las 11, creo que entra como las 7 de la tarde.、11. ¿Qué te crees? ¿Y qué ahí estamos? Entonces los contratan por esos pedacitos de tiempo.、Claro. ¿Y, a, ¿Y a qué vas? No, no tengo idea, pero sé que es para cubrir algo ahí. No sé si es reponedor, cajero, ahí. Dijo,、ah, algo, voy hacer, algo voy a hacer. Algo voy a hacer, algo. No me, me acuerdo cuando dijo que comenzaba. Como no, no hay ese grado de confianza, no. No, no, no se lo pregunté, pero pero ahí me q u e d o dando vuelta la, el tema. Y yo dije, esto lo he escuchado antes, y era el tema del diputado, justamente. Y, y ya los trabajadores habían hecho un periplo por algunas radios, también contando la historia. Aquello, eso. 8 de la mañana, 21 minutos, <susurra> perdón. Me metí en el d i o ¿Sabes q u e Te quería comentar algo que ¿Qué? ayer me llegó en internet y quería me, me dejó pero sorprendido, ¿eh? De las muchas cosas que, que pasan.、Eh, una pareja china, esto es internacional, pero, pero mire que daba a conversar. Una pareja china fue acusada de vender a sus hijos, ¿Ya? a sus tres hijos, para comprar videojuegos. El papá se llama Yamamoto Suzuki. Y pagar la conexión a internet para jugar en línea, por lo que fueron obtenidos por las autoridades locales. s e g ú n lo que publica el diario local, Shangyang City News. Ya. La pareja de 21 años, conformada por Lin Lin y l i Juan, era adicta a estos juegos, y es adicta a estos juegos, por lo que para ellos era una necesidad tener dinero para costear su vicio. En el año 2009, ¿Ya? vendieron a su segunda hija, se tenían tres,、oh. la vendieron la de Med. i、eh, Poco tiempo nací, la vendieron por 500 dólares, algo así como 230 mil pesos chilenos, pero al poco tiempo. También decidieron vender a su primer hijo por, esta vez sacaron mejor valor, $4.500, vale decir $2.080,000. Cuando nació el tercero,、ya. lo vendieron por el mismo valor que al primero. ¿Qué dijeron? No queríamos criarlos, solo venderlos por dinero. En el periódico, además, cuenta que el matrimonio se conoció en un cibercafé cuatro años antes y tuvieron su primer hijo un año después de conocerse, el que dejaron solo a pocos días de nacido para ir a jugar a un cibercafé a 30 kilómetros de sus casas. Cuando nació su segunda hija, se le ocurrió la idea de venderla para tener dinero y pagar la conexión de Internet y poder seguir jugando. La madre de Lin Lin. Cuando se enteró de lo que había hecho su hija y su novio, decidió llamar a la policía. Cuando la pareja fue interrogada, admitieron los hechos, pero alegaron no saber que era ilegal vender a sus hijos. De miedo, ¿no? Sin palabras. Pero te da mal de una abuela. Claro. ¿Cómo puedes vender a tu hijo? Y, ven y vender a los. O sea, vender a uno ya es terrible, pero vender a los che, en algún momento empezáis a regular, a decir. En ningún momento le agarraron cariño. Y para jugar. Claro. Para, a, para sentarse unos a o t r o a jugar. No, es que sabes que no. Por la droga lo entiendo, por, pero por, por los videojuegos, hombre. No, este tipo está a bien chalado. Revisando la prensa de, de Corte Nacional, la cuarta, entre las informaciones más relevantes, destaca Shakira está feliz. ¿Sabe s por qué? ¿Por qué? Porque p i q u é le mostrará el niño. Claro, porque Alexis Maravilla, el niño Maravilla, llegó al Barcelona, va a ser compañero de p i q u é y seguramente allí lo van a presentar. De hecho, Alexis Sánchez ya conoció a gran parte de, del plantel y fue bastante bien recibido. Sí. Así. De hecho, fotografía sale allí riendo junto a Piquet. Yo ayer pité para l o que s i g u e en Twitter. Así, la gente que no, no, no entiende el Twitter, pero sabe entrar a internet, puede ir al final de la página y está el Twitter igual ahí.、Yeah. Eh, por ese、si、caso, lo hemos colocado justamente porque alguien nos decía: ¿sabes que no pillo dónde, dónde están los tweets? Bueno, tengo cuenta Twitter, no me gusta, qué sé yo. Bueno, ahí están los tweets. Y ahí yo he colocado un enlace、eh, al video que se mostró. De Alexis para la presentación. Ya. Era una especie musical cortito, dura como un minuto. Y... Yo vi en forma especial anoche de, de Alexis Sánchez, ¿Sí? de, de no, su no, inicio no. hasta su llegada al Barcelona. Fue bastante interesante para quienes seguimos las noticias relacionadas con el fútbol.、Ah, sí. Mira, el, el, el tema. Va a ganar como 5 millones diarios. Claro. El. Lo que me, yo estuve viendo los canales españoles, siempre trato de ver cómo, cómo se ve afuera, a ver si le ponen o no le ponen más. Hay un canal que se llama. que me da risa porque es el Cuatro. El、ya. canal Cuatro. Y ellos dicen en Cuatro. En Cuatro. <ríe> en Cuatro. Entonces, bueno, p、claro, como sí, chilena tiene, y, tiene otra lectura. claro, tiene otra lectura. Bueno, y, y acá lo tenemos, en Cuatro. <ríe> y acá a g a r a n d o d e c í a el t i b o lo tenemos en Cuatro. Pero dieron algunas cosas que llamaron la atención. Primero. Eh, ellos resaltaron que los hinchas que llegaban ahí todos eran de, de, digamos, eran chilenos, digamos, ¿no? no eran como precisamente españoles los que llegaban ahí, que eran chilenos residentes. Y lo otro es que, que llegó como un toro, dijo el tipo que, físicamente, y、eh, que lo habían presentado en, la sala, en una sala azul, que era、ya. para, para eventos importantes, lo que significaba que, que tenían mucha fe al c a b ¿no? r ó Exactamente. Oye, le vamos a contar a quienes están en la sintonía de、Celebrate. País Lobo Radio que estamos prácticamente y justo a una semana de cumplir nuestro primer, primer año, año de, vida. de vida como programa radial. Sí, e El próximo martes 2 de agosto estaremos celebrando nuestro, nuestro aniversario. Agradecemos a las panaderías que ya han confirmado. Pres、eh... <risa> Que han y u e a n confirmado a participación. Y el doctor a n v i t a c i ó n claro, porque nos confirmaron de, de Panadería ya de René Soriano, donde están en sintonía a esta hora, donde trabaja Carolina en, en caja allí. Nos dijeron, chicos, para su aniversario estamos con una torta. Lo mismo dijo, <risa> dijo mi amigo Antonio Rojas. Tiene Panadería por allá en Mira Sur. Dijo, Claudio, ¿sabes? no te preocupes, las empanadas corren por cuenta de、ah, Panadería Laconita. Ah, Laconita. Oye, podríamos hacer una cosa con. Una invitación abierta, a ver qué, a ver, a ver qué pasa.、Po. Que nos traigan desayuno. No, no, porque nos falta un lugar.、Po. Ah, que, que nos inviten a algún lado. No, dices que nos、tú. juntamos todos los que quieran ir. Ya. Pero necesitaríamos un lugar. A、po. ver. ¿De dónde podría ser? s í sabe s q u é más, nos vamos a juntar el. Invítenos. n No, no, tanto convite. No, y llegamos, hacemos un.、Eh, ¿Cómo se dice? Hacemos una cucha y hacemos algo.、Po. Puede ser allá arriba. Eh. En el, eh, pero no, que tiene que ser como un lugar abierto. Con luces azules de color. No, pero es que no hay lugar. Hay, hay que buscar, no, no sé si un kit. Porque tiene que ser como espacioso unos j u n t a r o s Aunque hay、todos. un amigo que tiene quinchos. Hay varios que tienen q u i n c h o Ya, e n qué están? Confirmen.、Ah, y hacemos una invitación abierta a todos los que quieran ir, que nos siguen en Facebook, que nos siguen en Twitter. Este,、eh, los invitamos. Hacem... A todos los que están en Twitter y los Facebook, los invitamos. p e r d e m o s primero e el lugar.、Po. Hacemos un malón. Y hacemos un malón, porque. Porque que llegue un, por, un 10% y nos vamos a ver en serio p r o b l e m a de alimentar a todos, ¿no? Claro, claro.、Eh, pero podríamos hacer una invitación así como. ¿eh? Me parece. Todos los que quieran. O, también podríamos hacerlo en un pub. En un pub. ¿En un pub? En un pub. Y、Puede、juntamos ser, a todos y celebramos ahí. También podría ser. ¿Oye, cómo pasó la hora? Así. Oye, eh, eh, así, Tengo serio problema. En mi, en, no sé si en la página, el computador. ¿Te fijas que salta mi navegación? Sí, o sí. No, no... Wilson me envió una nota y no... por alguna razón no puedo llegar a la A la nota de, de, de Wilson. 8、eh, de la mañana, 28 minutos. Pero podríamos hacer algo así, loco. ¿eh? Si eh, conseguimos algún papo, algún quincho, le avisamos a todos ustedes. La locomoción colectiva, la gente que nos sigue en Twitter. Usted llega, no... no tiene que decirlo, escucha la mañana en el 101.5 y pa' dentro. Claro. ¿Eh? Entonces. Tu b o t e g u i t a y tu kilo de pan. <risa> y tu pan, y tu pan, y tu pan. No, y lo que, quiere com lo que quiera comer usted, llévelo. Porque nosotros <risa> n o vamos <se> a esperar ya. <risa> Un formato distinto de Claro, la... porque si hemos escuchado s o m o s todos. Aniversario de estilo、ah. propio. Y ahí, í p u e d e conocer a todos los que hacen payload? o Son 10. Oye, Entonces... a propósito de eso, ¿cambiaste el orden de las fotografías? Sí. Por jerarquía ahora.、Eh, <risa> no, no. Hubo、eh, uh, algo ahí, ¿ah? no, yeah. no, puedo, no, no puedo entrar en detalles, va a ser la mística de por qué se movieron las fotos. Ah, yo sé por qué.、Eh, pero para que la gente sepa,、eh, visita la página. Los primeros tres naturales somos、eh, Cristian Lobo, después viene Juan Pablo Angulo y、eh, Claudio Salazar. Así vamos ahí para que la gente se aprieta porque decimos todos anda a perder.、Claro. Así que los tres primero. Claudio es el de corbata roja. ¿Eh? El diputado Salazar, ahí entonces.、Okay. Gracias por la sintonía.、Nos、que tenga、mañana. una excelente jornada. ¿Estuvimos? Cristian Lobo y Claudio Salazar h e m f e l Será hasta mañana. Chau, chau. Siga, siga junto a la palabra. Ya llega Alejandro Lavarría. Está a punto de decirle a usted: Bienvenidos a la Junta. Amor mío llegó el verano. Amor mío llegó el verano.